El ministro Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo está usted? Un saludo a usted y a la audiencia. Bien, bien. Eh, todo tranquilo por acá. Ministro, son días agitados para el, el, sí. el, el área de salud. Este, el, eh, a ver, cuéntenos de qué se trata esto de que el Estado provincial ha declarado máxima alerta sanitaria por el tema coronavirus. ¿Qué detalles nos puede contar? ¿Qué recomendaciones? Eh, bien. Eh, bueno... Para poder, para poder ordenar un poco, entonces, sí. este tema, pues es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de, de hacerlo más claro para la comunidad. Eh, primero, bueno, le agradezco que me haya usted entrevistado. Quiero aclarar un punto porque me parece importante para mi tranquilidad, no, no, no por, otra, por otra razón. Esto es... Eh, eh, yo apresuradamente... Eh, Fui a hablar a diputados para dar información de la situación que me requerían sí. este, y había designado, eh, y he designado y va a seguir siendo así, como vocera del Ministerio a la directora de Epidemiología, que es la doctora Ana Bertone. Sí. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? ¿Por qué tomé esa decisión en el grupo de trabajo? Porque los médicos, cuando nos expresamos, no, lo hacemos de modo diferente cada uno de nosotros, A veces utilizamos, eh, yo diría, nuestro propio idioma eh, y eh, podemos decir lo mismo pero de diferente manera y generar confusión en la comunidad. Entonces, lo que está demostrado en el mundo de las ciencias es que cuando hay una situación, llamémosle de, de crisis o una situación fuera de lo común, como está ocurriendo ahora, es conveniente que solo una voz dé el informe porque así no se presta a confusión. Entonces, eh, esto generó que yo eh, en algún momento este, dijera no quiero declarar, quiero que hable el vocero. Claro. Y al mismo tiempo también quiero aclarar que el, el, el objetivo de tener una charla, eh, eso no era no declarar, sino tener una charla con los diputados, es por la misma razón. Yo hablo de una manera, la doctora Bertone habla de otra manera, Entonces cualquiera puede interpretar una cosa diferente a la que uno pretende que se entienda, este, y bueno, surge, surgen este tipo de, de inconvenientes. Este, si yo molesté a alguien, no lo quise hacer, este, pero bueno, el objetivo es muy claro y no voy a cambiar el objetivo. El objetivo es una comunicación veraz, transparente y claramente en favor de la comunidad. Porque nuestra obligación es cuidar a la comunidad. he esto porque me parecía importante y ahora le cuento. A ver. Eh, el gobierno de la provincia de la Pampa se puso al frente de la actual eh, pandemia. Eh, este, en este sentido creó un comité de crisis que lo preside el señor gobernador de la provincia y todos los ministerios. Este, estamos eh, trabajando eh, conjuntamente con el señor Gobernador, cada uno desde sus diferentes áreas, llevando y traciendo información, eh, y, bueno, y discutiendo las mejores estrategias, y poniendo en funcionamiento eh, todo eh, el andamiaje del Estado, y en colaboración con el subsector privado de la medicina. Así que bueno, Este, en ese terreno estamos, yo abrí esto como una breve reseña y usted me, me puede preguntar lo que le parezca oportuno. Eh, para aclarar, el virus acá en La Pampa no está circulando. No hay circulación viral aún en la provincia de La Pampa. Ahí, es muy, le agradezco la pregunta y aprovecho para decir, para la comunidad, yo puedo estar afirmando algo en este momento claro. y 30 segundos después lo que dije puede no ser correcto. Pero no porque estoy mintiendo o tengo voluntad de falsear. Ocurre que esto es muy dinámico. Por ejemplo, usted escucha diferentes opiniones. Cierran las escuelas, abren las escuelas. ¿Por qué cierran las escuelas? ¿Por qué no las abren? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hay un conductor epidemiológico que genera las conductas. Esto es en el mundo. Si usted me dice, todos los países actuaron, eh, digamos, en, en, correctamente o si la palabra más adecuada sería oportunamente y yo no puedo juzgar lo que hicieron los demás lo que nosotros estamos es coordinando la rectoría de nación con las rectorías jurisdiccionales nación marca el rumbo del camino las jurisdicciones como son federales nuestro país es un país federal adhiere y trabaja en conjunto eh, Por eso sorprendió un poco que Jujuy este, eh, suspendiera las clases, no se sabe con qué fundamento lo, lo decidieron. Bueno, yo no estoy abriendo juicio de valor, simplemente estoy contando. Ahora, que mañana o dentro de cuatro horas, digamos, no tenemos tenemos que suspender por 15 días las clases, y nadie debe sorprenderse por eso. Pero bueno, eh, una vez más, la gente opina, tiene el derecho de hacerlo, eh, cree que sabe lo que está diciendo... Hay otro tema también, hagamos o no hagamos, acontecimientos vamos a tener y no vamos a tener culpables, tenemos responsables de áreas, no hay que estar esperando la catástrofe para decir, viste que te lo dije, porque esto tampoco es así, no se puede parar el viento con las manos. Eh, ministro, ¿qué cantidad de personas aisladas eh, y había algún este, vecino o vecina de la, de, de la provincia que estaba sospechado de, de portar eh, coronavirus? Eh, sí, ¿a, bueno, a esta tengo, hora, a esta hora. Sí, las suspicacias, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo no quiero mentir en el número porque, como ya le digo, esto es tan volátil claro, y tan... Sí. tan. Eh, de hecho, estoy armándome acá una pizarra para estado de situación para este tipo de preguntas, pero realmente... A ver, ¿cómo le diría? No es que no es importante, pero no es tan trascendente. Nosotros teníamos, hasta la último, el último número mío, eran 20 este, inicialmente, y recuerdo que vinieron soldados de, de un viaje de, de, de, de, por sus funciones, y son 60, perdón, o sea, 80 personas este, están en, en cuarentena, más o menos ese es el número a lo que este, habría que agregar y esto está en, en, un, en un trámite ya de tipo no, no judicial no pasa por ahí un trámite eh, yo uh, dije esa palabra ya cometí un error sí. no debía haber dicho porque es un trámite administrativo administrativo ah. sí sí porque ¿eh? alguien lo puede tomar y sí, dice el doctor sí. Juan dice que tal cosa ah. se hizo sí. no lo que yo estoy tratando de explicarle a usted es que el avión por ejemplo llegó anoche sí. hicimos el operativo que correspondía hacer eh, vinieron extranjeros Eh, y cada uno de ellos está nominado, tenemos los datos, tenemos el seguimiento telefónico, están en cuarentena, este, al, y bueno, se verá si eh, alguno de ellos regresa a su país de origen. Mm. Eso lo, lo, es lo que trámite el me refiero Claro, son unos, unos supuestamente cazadores que vinieron la sí, noche. Y, y, está, y mm. pensamos que en el vuelo de esta noche, pensamos no, sabemos que en el vuelo de esta noche también viene más gente, Y así vamos a seguir procediendo. Y se hizo esto en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con eh, el, la gente de seguridad aeroportuaria. Realmente se trabajó de una manera este, muy armónica, muy, muy, muy bien, muy serena, con pasos concretos, eh, liderando lo que se tiene que liderar. Este, creo que ha sido un, un, un procedimiento exitoso. Estamos ya recorriendo los cotos de casa. Eh, eh, Otra vez se conforma eh, la, digamos, la, el, los multisectores eh, del gobierno que tienen que actuar y, este, y así sucesivamente. Hoy, por ejemplo, me voy a reunir, en un rato, creo que al mediodía, si nos dan los tiempos, con el Colegio Médico de La Pampa para también ponerlos en antecedentes, le vamos pasando toda la información, porque el subsector de la medicina privada va a tener un rol muy importante porque muchos pacientes van a consultar al sector privado, claramente es así. Claro. Este, entonces, bueno, estamos tomando todos los recaudos. La comunidad tiene que entender que no se tienen que tomar medidas extemporáneas porque nunca sirvieron. Se toman medidas progresivas en función del contexto epidemiológico que hay que seguir minuto a minuto. Eh, y como una vez más vuelvo a repetir, no es, viste que te lo dije. Claro. Eh, eh, yo creo que la palabra aquí clave, yo la dije la vez pasada, espero que se me entienda bien porque lo digo desde mi mejor... Eh, intención la salud no depende de los médicos ni solo del Estado la salud es organización social y hay responsabilidad social sí ayer lo dejó, en, como... lo dejó en claro el gobernador ayer en la ah, conferencia de prensa muy Habló, claro, no, no, bien de no, res, responsabilidad social claro, mm. a mí me pareció fantástico que lo haya dicho porque, este, fíjese una cosa Por esto que este malentendido que yo lamento, pero bueno, eh, eh, fíjese, eh, hay un ciudadano que fue señalado, llamémoslo así, como que era portador de una patología que estamos mencionando. Sí. Este señor no tenía nada de eso. Eh, y además de alarmar a la comunidad y poner en situación de gran incomodidad a, a nuestro ciudadano, pues lo han puesto en una situación muy desagradable, este... Me obligan a mí a desmentir lo que yo no dije. ¿Por qué voy a desmentir algo que no dije? Entonces, se genera una suerte de confusiones terribles. Por eso, en este momento, todos tenemos que ser cautelosos y cumplir con nuestras responsabilidades. Ustedes, y yo les agradezco, a pesar de que algunos están enojados conmigo, espero que me entiendan, yo creo en el rol de la prensa, pero más aún, llevo dos años y tres meses de ministro, jamás dejé de atender a la prensa. Esta es una situación inédita y se toman medidas diferentes. No quise molestar a nadie, pero fíjese lo que pasa cuando alguien alegremente dice algo que no corresponde. Y una vez más, digo, si esto es organización social, esto es responsabilidad social, yo como ministro tengo la mía, usted como periodista tiene la suya, y la suya, que es muy potente, es transmitir la información veraz, oficial, y fíjese una cosa, hablar de todos los cuidados. Lo que hoy está demostrado frente a este virus un, virus, un virus nuevo, sobre el cual todos nosotros, ninguno de nosotros, mejor dicho, para hablar con propiedad, tenemos inmunidad. Entonces, ¿cómo vamos a parar el avance del virus? Hoy estamos en lo que se llama la fase de contención. ¿Cómo contenemos el avance? Pues bien, tomando las medidas que el Ministerio de Salud de Nación y provincia trabajan con su equipo de epidemiología, eh, como por ejemplo, esto que estamos mencionando, si tengo algún episodio de tipo respiratorio, no, no pongamos el nombre y apellido, cualquiera, por más insignificante que sea, debo privilegiar mi consulta, pero a través del teléfono, no concurrir a ningún lugar, Simplemente levantar el teléfono y hablar con el médico de cabecera o el centro de salud que lo asiste, y preguntar qué debo hacer. A partir de ese momento se disparan nuestros mecanismos que lo venimos preparando desde hace un tiempo largo y que lo vamos aceitando a medida que vamos funcionando frente a la realidad. Como toda como yo digo, como toda cosa inédita, eh, los engranajes se tienen que aceitar todos los días un poco más. Este, entonces... Eh, cuando decimos nos tenemos que lavar las manos entre 40 y 60 segundos, eh, no lo estamos diciendo, eh, digamos, esto no es para mí, yo me lavo las manos, yo, yo soy higién, no, no, no, es para todos nosotros. Cuando le pedimos a la comunidad, eh, limpien, mantengan limpia la zona de superficie donde, donde están eh, todo el tiempo trabajando, apoyando sus manos, eh, lo estamos diciendo eh, con absoluta convicción de que ese es el camino. Entonces, pero no porque se ocurre a Cohen. Esto está demostrado, es la forma. Por eso las restricciones en los aeropuertos. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que se bajen del avión y no le tomen la temperatura? Y este, eh, eh, La mayoría de los pacientes que en Italia, sobre todo, que hicieron con escáner, fíjese la catástrofe que tuvieron. O sea, la temperatura en el aeropuerto no demostró ser eficaz, este, ¿me entiende? Entonces, ¿Sí? eh, para opinar, como usted verá, hay mucha gente. Para actuar, no hay tanto, entonces nos tenemos que ordenar. Otra vez organización social. Eh, ministro, en lo cotidiano, eh, recién mencionaba algunas medidas, esto de lavarse sí. las manos, eh, sí, sí. otra es eh porque digo, eh, el virus del de, coronavirus eh, es muy parecido al de la gripe, al de la influenza. Es, es absolutamente parecido en términos sí. de la sintomatología que genera. Y de la prevención es también. Es, entonces. es un virus grande, de cadena ARN, son muy patógenos, como se ha demostrado, tienen rápida transmisibilidad. Pero bueno. Hablemos con cautela siempre, eh, lo he lo, lo visto hasta el momento, eh, hay, hay matices en diferentes países y obviamente matices en diferentes edades, mm. pero en general se asume, como para que la gente tenga una mirada general, eh, el 80% de los sujetos que van a padecer este virus van a tener un cuadro gripal menor, el 80% casi va a pasar desapercibido va a haber un 15% de pacientes que van a tener problemas mayores que probablemente requieran internación, y hay un 5% de pacientes que van a tener severidad y que van a requerir una asistencia más elevada, como por ejemplo asistencia respiratoria mecánica, para lo cual estamos tomando todos los recaudos para tener este, la mejor respuesta posible. Se, Pero, se habla del alcohol en gel. Eh, mucho sí. en estas horas. Eh, ¿Se sí, puede sí. preparar de forma casera? Porque he visto ahí que si uno mezcla bueno, yo, eh, 70 de alcohol y 30 de agua y lo pone en un frasquito y se higieniza sí, con mire, eso, eh, funciona. Pre es preferible que se haga en el laboratorio que corresponde. Sí. Eh, yo, digamos, no quiero dar una respuesta contundente al respecto. Eh, me pareció muy bien que desde la presidencia de Nación hayan... este Mencionado el tema del alcohol, el alcohol en gel, perdón, uh -huh. aclarando que este, no modificar los precios el valor del producto y exigiendo de alguna manera, exigiendo, eh, a, digamos, llamando a quienes lo producen, no cesen en su producción y, y redoblen el esfuerzo para tener el stock suficiente. Eh, usted sabe que siempre hay pícaros en todos lados mm. y bueno, van a querer subir, alguno va a querer subir el precio o va a querer esconder. O, y realmente eh, eh, somos tan en ese sentido tan eh, ingenuos que le voy a poner un ejemplo burdo tal vez. Yo soy el que le tiene que ofrecer el alcohol a usted o cualquier otro producto, barbijos, etcétera. Yo los condo para especular. Sí. Y resulta que usted contrae la enfermedad y Este, al día siguiente que viene a buscar de vuelta el alcohol, yo me enfermo porque usted ya está enfermo. Sí. Entonces el señor se va a tener que tomar el alcohol, ¿me entiende? Mm. Pero como castigo deberías eh, tener que tomárselo. Claro. De, eh, todos tenemos que ser solidarios. Ayer el señor gobernador de la provincia le pidió a la comunidad responsabilidad y solidaridad. Y esta es la realidad. Todo lo demás, los enojos individuales, eh, las opiniones individuales, eh, qué hacer, qué dejar de hacer. Tienen que confiar en las decisiones que están guiadas por el conocimiento científico y que tienen una línea, yo diría un denominador común, que pasa por el comportamiento epidemiológico. Y el comportamiento epidemiológico es, vamos a decir una palabra, muy volátil. Y entonces, espero que esa palabra no signifique ahora un título, y ese, esa volatilidad <coughs> perdón, ¿eh? hace que, de repente... Eh, lo que estamos hablando usted y yo ahora, y con la mejor buena voluntad de aclararle a la comunidad, dentro de cinco minutos tenemos que decir eh, hay que cerrar no sé qué cosa, hay que abrir no sé qué otra, hay que prohibir esto, hay que cuidar aquello otro. Es así, así va a seguir ocurriendo. El, el gobierno ha suspendido los espectáculos públicos eh, donde Ahí. se concentre mucha gente. Eh, claro. La recomendación a los privados eh, es que hagan lo mismo, que lo imiten. Exactamente, exactamente. Mm. Otra vez se apela al sentido común a la responsabilidad social. Este, no se puede avanzar sobre lo que no se debe avanzar, pero bueno, insisto, siempre son etapas. Hoy hay una recomendación y, y hay que sostenerla, este, pero necesitamos que todos piensen eh, en esto que hablamos hoy. Todos tenemos un grado importante de responsabilidad en nuestras conductas. Eh, en el comienzo de la nota y bueno y, y ya en el medio también a, habló algo del tratamiento que están dando los medios eh, sí. de comunicación eh, a nivel nacional y bueno y acá también este, a, sí. alguna radio que ha este, hecho sensacionalismo eh, ¿qué opina de eso? Mire, eh, yo en este caso es, es es imposible que yo me corra de mi rol de ministro mm. pero eh, digamos hablo como ciudadano también, como ciudadano también hablo Las dos cosas al mismo tiempo, no en el rol de ministro. Mm. Yo tengo un profundo respeto, y, y, y no es una cuestión declamativa, Yo creo que ustedes lo saben, sí. y muchos periodistas lo saben, porque soy muy respetuoso de toda la gente, y, y, y en particular cuando hablamos del periodismo, soy absolutamente respetuoso. Pero convengamos que pasa en todas las profesiones, en medicina, en ingeniería, en arquitectura, y en periodismo también. Si creen que por vender una primicia falsa ganan audiencia, yo creo que están subestimando a la gente. Más allá de subestimar a la gente, hay un segundo fenómeno. En la primera etapa la gente sufre conmoción, sufre estrés, se angustia, episodios de una histeria colectiva puede generar, con un daño enorme, es para mí, si usted me lo pregunta y lo duro al decirlo, son no, no quiero generar una nueva polémica, son irresponsables sociales. Entonces, pero la mayoría, un número, diría, muy mayoritario de periodistas, el tema lo han tomado, creo yo, con eh, responsabilidad. ¿Qué ocurre? Inevitablemente, y esto no es, ya no le estoy, esto no estoy trasladando la responsabilidad a la prensa, irremediablemente la prensa se tiene que ocupar del tema y cada uno actúa de la manera que cree mejor actuar para poder comunicar a su audiencia. Y usted mm. ve, para decir un ejemplo, no hablando de radio o prensa, usted ve los canales de televisión de las grandes cadenas, sí. usted ve que están saturando eh, este de información. Y... Hay algunos que usted ve que cuentan la cantidad de casos... ¿saben qué me hizo acordar a mí? Y lo digo esto, vuelvo a repetir, no quiero irritar a nadie. Me hizo acordar a un partido de básquet. O, en, o cuando veía, cuando era más chico, cuando jugaban al billar a tres bandas, que había un marcador al costado que sí. se corrían las fichitas, ¿vio? Sí, sí. Bueno, eso me parece... Bueno, con un partido de básquet, parece que vamos contando los tantos que hace el virus y los tantos que hacemos a favor nosotros. Me parece una locura. Aparte, saber que haya... 80, 90, 120, va a haber cada vez más, cada vez más. Y algún día vamos a tener algún caso más difícil y algún día posiblemente tengamos la trágica noticia de que perdemos a algún paciente. Eh, eh, y sí, sí puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Como ocurre cuando muere alguien porque agarra influenza eh, o gripe. Pues exactamente. Ah, sí. con, ay, con, digamos, eso que usted dijo es así, es mm -hmm. absolutamente cierto. No quiero mentir, pero creo que... Eh, Eh, en Estados Unidos, en el país del norte, murieron 15000, mil 15 o 16000 ciudadanos norteamericanos por influenza. Claro. Antes, antes que de la llegada del corona. Mm. Pero bueno, eh, este, también sabemos que la mortalidad del del, del COVID, perdón, del COVID-19 es superior a la de influenza. Mm. Pero bueno, eh, a ver, mire, yo les cuento esto eh, por qué la ciudadanía debería ten, tener este, esta tranquilidad en la medida de lo posible. ¿Recuerdan el episodio de bronquiolitis severa que tuvimos en nuestra provincia? Sí. Todo el estado y todas las autoridades actuó y la Cámara de Diputados actuó con una absoluta certeza rapidez. Nosotros asistimos, no no quiero mentir, pero creo que más de 60 chicos con asistencia respiratoria mecánica. Fue muy severo el cuadro que tuvo el episodio que tuvimos acá. No perdimos ningún paciente. Lo digo con orgullo, no por mí en particular, sino por el enorme trabajo que hizo el equipo de salud, de lo, al, al, del cual estoy muy orgulloso. Esto es una cosa diferente, y, y eh, por muchas razones, pero entre otras también, porque está impactando a la comunidad de diferentes grupos etarios. Y entonces, eh, aquellos pacientes, como mi ¿no clase particular, eh, por la edad que tengo, soy población de riesgo. ¿Qué se me está pidiendo a mí? Que trate de evitar... Eh, eh, en tener actividad social donde haya muchas personas. Eh, ministro, eh, está por está por comenzar la, la campaña antigripal este, de gripe. Sí. Eh, la gente sí. tiene que vacunarse igual, aunque no lo va a proteger de este coronavirus. Exactamente, pero... Pero, este... por supuesto, es, es preferible eh, prevenir la gripe, porque si encima te contagia el coronavirus, va a ser Exacto. peor el cuadro. Es, es, es coherente lo que usted está diciendo. El problema que vamos a enfrentar inevitablemente es que por la época del año que llega el corona el cor, el cor vamos a hablar bien sí. COVID-19 a nuestro a nuestra provincia, también llega este, la circulación de la de los virus de la influenza. Uh -huh. Entonces, vamos a tener una superposición de patología. Eso nos va a dar, nos va a generar a, le, a los equipos de salud público y privado una mayor actividad, mayor intensidad de actividad, porque vamos a tener que separar, descartar qué cosa es una cosa y qué sí. cosa es otra. Entonces, este, esto va a pasar. O sea, que vamos a tener muchísimas más consultas. Este, Pero, ¿qué estamos pidiendo a propósito de esto? Primero, claro, cuando comencemos la campaña de vacunación, que será, yo estimo, los próximos 15 días. Estimo, digo, porque eh, se tiene que hacer simultáneamente en todo el país, entonces van llegando es toda una logística sí. muy importante, son camiones gigantes que vienen por todo el país trayendo vacunas, eh, se tiene que hacer simultáneo porque la población objeto de vacunación eh, tiene que vacunarse, eh, digamos, en el mismo periodo de tiempo para no perder oportunidad de generar una buena barrera. Eh, entonces, vacunarse siempre, sí o sí, eh, eh, a, a la, obviamente a la población objeto, como ya le dije. Luego, este privilegiar la consulta telefónica. ¿Por qué decimos esto? Para que no se vaya a una sala de estar y compartir el mismo lugar en un estrecho espacio con otra persona que, por ejemplo, fue por un dolor eh, de cabeza o por, la, por una situación de tener tensión elevada o lo que fuera Y volviendo a las recomendaciones, pacientes de más de 65 no pacientes, personas, ciudadanos de más de 65 años, evitar... Eh, participar de reuniones. Yo me tengo que excluir, lamentablemente para mí, porque sí ahí en mi rol de ministro me obliga a participar de las reuniones que tengo que hacer, claro. y en algún momento, bueno, por ahí se hagan por teleconsulta, por telemedicina, veremos cómo va progresando el hecho. Luego, toda persona que esté con tratamientos de enfermedades crónicas, de las que todo el mundo ya conoce, pero no está mal recordarlas: hipertensión, diabetes, obesidad, Eh, enfermedades del aparato respiratorio crónica como ser, eh, EPOC o asma en fin eh, enfermedades eh, digamos de colagenopáticas esto es eh, artritis, artritis reumatoidea lupus todo ese grupo de pacientes o enfermedad oncológica todo ese grupo de pacientes que está recibiendo tratamientos que generan eh, alteración de la inmunidad de cada uno de nosotros pues bien esos pacientes tienen también que tener mucho cuidado Este, porque su barrio. Claro. Eh, y hablando de vacunas, eh, ¿es probable que para el año que viene esté la vacuna contra el COVID-19? Mire, yo le cuento, eh, le contesto como puedo, en el sentido de lo que sea hasta el momento. Sí. Es todo especulativo. Claro. ¿no? Hay países que están avanzando rápidamente en el, en el estudio de vacunas. Yo, mm. de ellas, no quiero comentarla para no generar una falsa sí. expectativa en la comunidad, pero... No, hay cosas que hay que entender que son de proceso. Primero, encontrar la vacuna este, que sea eficaz y que revele que puede combatir por diferentes mecanismos, cualquiera de ellas sea, este, la, la, la, la reproducción viral. Luego, hay que ver que tenga seguridad. Entonces hay, que, hay un periodo de tiempo de prueba de seguridad. Después hay un periodo de tiempo de prueba en, el, en, en la fase que corresponde a la prueba del de, humano. Claro. En fin, lleva un tiempo, por, sí. por más que la ciencia ha avanzado tanto y la inteligencia artificial ha evolucionado de una manera, yo diría, espectacular, lo que antes llevaba 5 años, 10 años, 8 años, ahora yo creo que va a llevar un año, un año y medio. Pero ese año, año y medio, estimo, va a pasar. Claro. Bien, ministro. Porque sí también puedo decir sí. que se están estudiando eh, tratamientos con antivirales, ah. eh, ya hay varios estudios, eh, este. Y bueno, hay que esperar los resultados y ver si son aplicables, porque ya algunos antivirales se, trat, eh, se usan para tratar otras enfermedades y se está eh, digamos, probando en esta enfermedad. Y otros son nuevos, con lo cual vamos a pasar por ese proceso que mencionaba, no de seguridad, de probar, en fin, de todo esto que mencionamos. Bien, Ministro, no sé si quiere completar con algo, si no, muchísimas gracias. No, yo, bueno, solamente eh, espero, y espero haber contestado todo lo que se me preguntó y espero haber dejado en claro mi posición este, respecto a mi, mis actitudes, este, trato de hacerlo con la mayor responsabilidad y eh, yo voy a contestar en la medida posible, pero vamos a tener una... Obes El Ministerio de Salud tiene una vocera este, a la cual la mayoría de las veces ustedes sí. van a tener que re remitirse y cuando yo pueda, con todo gusto, me pongo en contacto con ustedes, con todo gusto, lo voy a hacer sin dudas. Gracias de nuevo, Ministro. Le mando un abrazo y saludo a la audiencia.